zona cero. Entramos en materia, y me atrevería a decir, en materia ovni, porque vamos a hablar eh, posiblemente de una, una de las oleadas ovni eh, más extrañas de, de la historia. Y nos tenemos que remontar hace 110 años. ¿eh? En 1897 los famosos airship surcaron los cielos norteamericanos para asombro de todos. Pues entonces no se conocía el fenómeno de la aviación. Los hermanos Wright eh, tardaron todavía unos añitos, en concreto seis, en hacer volar su artilugio. Bueno, pues en 1897 pasaron cosas muy extrañas. Por ejemplo, uno de estos extraños aparatos se estrelló en un pueblecito llamado Aurora. De hecho hay una película que se llama así, Un pueblo llamado Aurora y dicen eh, que uno de los tripulantes eh, sucumbió falleció víctima del porrazo, tanto que allí mismo lo enterraron, aunque el cuerpo nunca se logró encontrar. O sea, esto es lo de Roswell eh, en plan eh, América Profunda Y de ello vamos a hablar Vamos a hablar de esta fenomena, de este fenómeno eh, curiosísimo este Esta oleada de airship Que surcaron los cielos en 1897 ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches, muy bien eh, eh, Aquí te, te veo con tu mapa de, de Texas Que, que lo mano. tengo, tú sabes que todo objeto volador identificado Se estrella siempre en Texas Es una regla <risa> Por definición, ¿no? Por definición, sí. Es un mal lugar para volar Porque ahí que la cascan Sí, sí eh, la, la verdad es que sí Hubo un tiempo que la cascaban, pero bien. Igual que todo el mundo sabe que es un pueblo desocupado personal Siempre en Arizona, pues... ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, qué, qué extraña maqueta. Parece uno de, de, de los famosos aparatos de Julio Verne. Sí, ¿eh? parece Robur, el conquistador. que sí. tiene las hélices, sí, los sí. tornillos. Escala, todo igual. escala 1, 72, ¿Sí? Que es la clásica. <risa> bueno Pero pues aparente. Además, algo tiene que ver con lo que vamos a contar esta noche. Se pegó el castañazo aquel en 1897, el, el ovni claro, porque claro. es un objeto volador no identificado, claro. y el tripulante fue enterrado en Aurora. Y fue enterrado, sí, sí, es uno de los casos eh, célebres dentro de esta famosa oleada, ¿no? Que empieza en 1896 y se termina en 1897 y uno de los puntos álgidos que tiene esta oleada, que ahora comentaremos un poco los entresijos hijos porque desde luego no tiene desperdicio, tú lo has comentado muy bien al principio cuando has dicho esa oleada ovni, ¿no? Siempre se ha referido sí. a esta oleada como una oleada ovni y efectivamente desde el punto de vista del acróstico son objetos volantes no identificados, aunque nada, Tiene que ver con los extraterrestres porque es sí. una oleada con sabor muy humano, ¿no? Entonces se les denominó barcos volantes, ¿no? Sí, los airship. Sí, sí porque además era la forma de un barco que tenían, ¿no? de, de la forma poco más, más chapucera que te puedes imaginar a uno de estos prototipos aéreos, porque en definitiva eran lo que eran. ¿Pero tantos hubo? Hubo bastantes. Eh, a ver, eh, avistamientos, se sabe que hubo miles de avistamientos, pero cuando ya empiezas a rastrear los periódicos de, de la época, y por suerte ya hay muchísima información sobre aquel bienio, bueno, ni, ni siquiera bienio, que eran dos años, pero realmente a la oleada fueron ocho meses, ¿no? Sí. Desde noviembre de 1896 pues hasta junio de 1897, y lo que sí ocurre Son muchos avistamientos, eh, informaciones muy contradictorias, exageraciones al límite. Eh, se pensó que podían proceder de Marte, pero cuando ya se empieza un poco a investigar el asunto, se da uno cuenta que se habían catalogado unas 2.274 noticias acerca de todos estos aparatos aéreos que estaban surcando descaradamente los cielos norteamericanos, ni más ni menos que por 21 estados norteamericanos pasaron. O sea que no tenían ese... Eh, ese sincretismo muchas veces que tienen este tipo de fenómenos ¿no? donde se juntan la parte extraterrestre y la parte humana, no, no, aquí todos los datos que tenemos son humanos y además eh, muy humanos hasta el, punto de vista, hasta el punto de vista de que estamos hablando de tripulantes que también se ven junto con estas naves que no hacen ninguna ostensión de, de que sean alienígenas sino que visten de forma humana hablan un perfecto inglés Eh, se les van cayendo las anclas por donde pasan está un poco mal hecho, sí. Tienen un fuselaje de hojalata sus luces son de colorines hacen un ruido estridente o sea que eso de que... Bueno, bueno, pero eh, Jesús, eh, claro en su eh, nos describe una situación pero en 1897 esto era la, la pera, eh, Carlos Bueno, ahí, como como es evidente el caso de los... El caso de los... O sea, tú, tú estás en 1897 Sí, sí, claro. luego contra algunas cosas de algunos testigos de precios americanas Y tú ves eso en el aire Pues mira, por claro. ejemplo, un testigo de Arkansas eh, <risa> el senador Harris. Se te cae un tornillo del cielo y que miras para arriba y ves eso, vamos. Que yo que el senador Harris, un testigo auténtico, un, un testigo en Arkansas vio uno de los a en a principios de 1897, pues declaró a la prensa que él suponía que se trataba de una nave secreta de su propio gobierno enviada para ayudar a los rebeldes cubanos y, mat y, y disparar sus honskicks directamente contra los malditos españoles. Bueno, pues es decir, esto lo, que, lo cuento como anécdota porque realmente los estudios que habido sobre el, el, el fenómeno del sip que obviamente al tener un enorme impacto en la prensa y haber miles de testigos, pues bueno, pues se ha convertido en algo digno de análisis e, e investigación por parte de, sobre todo de los norteamericanos y en general del público habla inglesa desde bien entrado el siglo XX Estamos hablando de más de 2200 reportes periodísticos. ¿eh? entonces la mayor parte, bueno, yo creo que habría que distinguir dos cosas claramente para intentar aclarar actualmente qué visión se tiene de lo que ocurrió. La primera es, primero si fueron hechos reales o no, es decir, distinguir ¿Hasta qué punto eran eh, observaciones de objetos que de verdad existieron o eh, si simplemente eran una especie de histeria alucinatoria movida por la aparición de, eso sí, algún objeto no identificado en el aire que pudiera ser identificado con algún tipo de máquina más avanzada que lo que en aquel momento había en el mundo, pero que entraba en la línea de la obsesión técnica que había en la segunda mitad del siglo XIX por conseguir máquinas voladoras más pesadas que el aire o más ligeras, pero con capacidad de ser dirigidas eh, contra el viento. De hecho, es curioso porque el, el comienzo de la gran oleada de airship en Estados Unidos coincide eh, con los, los, los ecos todavía del, del intento de André de llegar al Polo Norte con un globo, que como es bien conocido, bueno, acabó en un desastre, entre otras cosas, porque carecía de un sistema de dirección fiable. Eh, es verdad que los estudios sobre máquinas voladoras Capaces de llevar motores No necesariamente más pesadas que el aire Porque los dirigibles usan gas más ligero Pero sin embargo utilizan un sistema de dirección que les permite navegar es decir, No están permanentemente al, al, al, bueno, al albur del viento El hecho es que el, las primeras máquinas Son de mediados del siglo XIX Cuando eh, Guifard y algunos investigadores Consiguen por primera vez Colocar un motor dentro de un, de un globo ah. Bueno, a partir de ahí Toda la imaginación que se dispara, principalmente en Estados Unidos, que vivía una época en donde estaban absolutamente obsesionados con la ciencia y la tecnología. Hasta el extremo de que estaban convencidos de que iba a ser de una manera u otra, y eso hay una, investigaciones y libros muy curiosos, porque luego ocurrió, curiosamente, en la historia, y esto sí que es un, sería un debate patrimonográfico, el cómo la imaginación puede moldear, moldear el futuro. Bueno, ¿Sabéis? Pues... Solo una cosa, que una de las máquinas que falla, justo en, en los periodos en los que se estaba, eh, es decir, un poquito antes del comienzo de a hablar del ship, de hecho, en septiembre de 1896, es eh, bueno una, una aeronave experimental de un inventor se William Paul, Que se llama Albatros, que es el nombre que luego da verne a, a la máquina de robur el conquistador. Bueno, pues eh, fijaos en el asunto, estamos hablando de 1897, vamos a avanzar un poquito en el tiempo. 1903, diciembre, en un lugar llamado Kitty Hawk, los hermanos Wright han comprado una tela en, en una tienda, en una tienda muy, muy hermosa, han comprado pues, casi 100 metros de, de muselina, con una marca curiosísima, el Orgullo del Oeste, bueno, pues con esa musolina recubren un aparato y vuelan. Es el primer vuelo oficial de la historia, diciembre de 1903, en Kitty Hawk Eh, ¿Qué quiere decir, eh, Jesús? Que eh, seis años antes ¿Alguien estaba experimentando? ¿Alguien sí. estaba haciendo algo? Bueno, bueno eran máquinas claro. diferentes ¿eh? Sí, sí, sí, estamos hablando de máquinas diferentes <ríe> pero estaba claro, Porque por supuesto a... vamos a descartar ya el fenómeno extraterrestre Sí, sí, sí, yo sí. lo he descartado desde sí. Creo que he dejado claro mi postura Además es un caso que yo investigué en su momento sí. Hace unos años Y donde me di cuenta claramente Que el extraterrestre tenía poco A pesar de que algunos de los reportes De periodistas norteamericanos de aquella época Hablaban de Marte decía que podían proceder de Marte y tal Pero se sabe que se interpolaron muchas noticias falsas con otras auténticas. Sí. Entonces yo creo que es verdad que hay que partir un poco de, de unas premisas. Primero. Sí, porque los testigos veían seres humanos. Eh, veían seres humanos, estaba claro, ¿no? Y veían artefactos aéreos, eso sí, eh, prototipos sorprendentes y espectaculares ¿Eh? en aquella época... ¿Eh? pero muy humanos, en el sentido de que tenían anclas, bueno, yo de hecho ahora contaré un incidente con una de las anclas, ¿no?, que se les quedó enganchado, sí. tenían sus tornillos y tenían sus hélices y tenían unos focos tremendos que iban iluminando el suelo. O sea, pura tecnología marciana. Totalmente. <risa> es decir, lo que eh, se sabe es que dominaban la electricidad. Eso, eso sí. sí. Dominaban la electricidad, lo cual ya es bastante meritorio ver, para finales del siglo XIX. Muy útil <risa> para llegar desde Marte hasta la Tierra. Muy útil, además. <risa> Con lo cual, si ya partimos de esa base, primero que estamos hablando de un fenómeno real, es decir, no estamos sí. hablando de una invención, no fue un fraude, no fue nada de eso. Ocurrió. ¿Cuántas naves pudo haber para que transitaran por esos cielos eh, norteamericanos de varios estados? Parece que por lo menos unas seis o siete naves. O sea, no muchas más. Seis o siete naves. Eh, y no iguales. Esto es no importante. iguales. Muy o sea, eran como prototipos similares, pero no exactamente iguales. Bueno, o sea, por sea, no... personajes mm. muy variopitos. Incluso se habla de un personaje con rasgos japoneses. Eh... Una mujer, también tripulaba una de estas naves, un señor con barba y, un, y otra persona llamado Wilson, muy sediento porque allí donde aterrizaba Felía. iba pidiendo agua. <ríe> o sea que dentro de esta eh, parafernalia, ¿no? parece que una escena teatral sí hay que partir de la base de que eran eh, bueno, pues, prototipos aéreos, que sí existió esa oleada durante ocho meses y que no tenían, ya te digo, ninguna intención de ocultarse, sino todo lo contrario, de mostrarse públicamente Entonces el por qué se ha asociado esta oleada a una oleada ovni cuando los propios tripulantes que hablaban en un perfecto inglés con los ciudadanos asombrados que se iban a encontrar y ¿no? iban diciendo ¿no? eso dicen no no si nosotros estamos haciendo prototipos y dice, ya verás esto cuando se empiece a dar a conocer la noticia y no eran aerostatos y no eran aerostatos no eran no, más eran. bien dirigibles eran dirigibles, dirigibles <risa> <risa> eran eran máquinas para más ligeras que el aire la, la, la definición parecen cigarros puros como naves naves de larga de longitud de fuselaje largo Pero lo curioso, evidentemente es cierto, todos los testigos describen en general a sus ocupantes, leo literal, como ciudadanos americanos ordinarios que afirmaban que su invención revolucionaría los viajes y el transporte. O sea, es decir, no hay nada extraño en ello. Pero eh, sí que hay casos muy curiosos que están relacionados directamente o indirectamente con el fenómeno de zip. Eh, hay una historia muy curiosa que nació el 1 de noviembre de 1896, y es que un periódico de Detroit, el Detroit Free Press, publicó un artículo en el que decía que un inventor de Nueva York estaba dispuesto a hacer volar un torpedo aéreo, fijaos la definición, que haría volar en, desde la propia ciudad de, de, de sus nacimientos, de Nueva York, hasta California, dentro de unos días. Es curioso porque esa noche, es decir, la noche que se publica, es decir, ese periódico sale al día siguiente, se producen los primeros avistamientos de la oleada de 1896. Es decir... Había como toda una especie de, de mezcla de obsesión por la ciencia y la técnica. Se ha llegado a contar la cantidad de artículos de periódicos que desde 1892 se publicaron sobre naves aéreas y superan más del millar. Es decir, Estaban verdaderamente obsesionados con la capacidad de construir máquinas con motores capaces de gobernarse en el aire. Bueno, pues eh, una de las cuestiones que eh, aparece de inmediato. ¿Esto es una cuestión eh, civil? Uh -huh. O es una cuestión eh, militar. Bueno, muy bien. Eh, hay dos objetivos, sí, claro, una, una vez que ya pregunta, de la base no. de, de que es real. Hay como dos posibles objetivos, es decir, bueno, que pretendían entonces este tipo de, de prototipos aéreos, ¿no? Bueno, pues uh -huh. por una parte que estaban en un periodo de pruebas y así lo hicieron o lo señalaron algunos de sus tripulantes, o bien o bien era un calculado estudio para ver el impacto sociológico que podría causar en la población estos avistamientos. Yo creo que eran las dos cosas. ¿eh? Esa es un poco mi opinión personal, visto pues ya te digo, la cantidad de anécdotas significativas y varios datos sospechosos que se fueron produciendo a lo largo de esos ocho meses. Yo creo que eran las dos cosas. Por un lado, sí que había como una especie, vamos a llamarlo de semisocial secreta aeronáutica, que querían probar estos artilugios. Y por otra parte, sí que había también como una cierta intención de ver cómo podía coger la población este tipo de diseños muy revolucionarios, ya te digo, muy casi casi escatológicos y que ya ves algunos periodistas lo asociaron a Marte a pesar de que ellos nunca hablaban de una procedencia extraterrestre ¿Entonces el gobierno estadounidense estaba al tanto? Eh, parece que no vamos a ver digo parece que o sea, no porque científicos en la sombra exactamente estamos hablando de científicos en la sombra incluso luego se ha sabido que personajes <risa> podían estar implicados en esto, porque en un principio hablan de que ellos se llaman Smith o Wilson, es decir, estamos hablando de apellidos como muy genéricos, sí. o es sea, una, una forma de escabullir el bulto, dice, sí, ¿cómo sí. te llamas Smith? Y dice, llámame Smith, como dice uno de los tripulantes, ¿no? Sí, sí. Claro, el gobierno no estaba ni, no, ni no los me, militares. No me llames Flanagan que van a pensar que soy irlandés. Sí, exacto. <risa> <risa> Fíjate que en uno de los, de los periódicos dice, había uno que hablaba de forma rara, con lo cual podría sí, ser extraterrestre, el sí. raro es que podía ser un japonés y estaba hablando un japonés, de japonés, ¿no? Sí, sí. Pero aquí es un poco la cuestión básica. Es decir, si tiramos un poco del hilo y ni el gobierno está implicado, ni los militares están implicados, sino más bien esta sociedad aeronáutica, incluso se sabe dónde estaban eh, asentados, que era en Sonora, el desierto de Sonora, ¿quién es el que estaba detrás? Se sabe que estaba detrás un gran magnate. De la prensa de aquella época estamos. ¿Eh? que Ahí muchos está, oyentes sí. ya empezarán sí. a pensar uno, sí, sí. uno que ponía las guerras sí, sí, efectivamente, <risa> <sí. Exacto. risa> claro cuando vas, tiras del hilo pero son datos que se está sabiendo hace muy poco cuando digo muy poco eso bueno fíjate estamos hablando de una oleada de, de hace más de, de un siglo pero sin embargo sí que eh, los datos han empezado a aflorar pues prácticamente en esta última década mm. y claro te empieza a asombrar la cantidad de detalles que hay eh, por una parte aquellas personas que siempre defendieron la naturaleza extraterrestre de este fenómeno, por ejemplo John Keel, fíjate que hemos defendido a John Keel pero en este caso yo creo que metió la pata él siempre pensó que esto eran extraterrestres y que era una forma de camuflarse estos extraterrestres, decía él, era pues adoptar una, bueno pues eh, la forma de sí. unos eh, aparatos totalmente desastrosos, cutres pero para no llamar la atención, hombre yo creo que esto es como la navaja de Oca, ¿no? hombre lo más fácil es pensar que es lo más correcto en este caso, que son prototipos aéreos hechos por seres humanos, entonces una vez descartada esa hipótesis que todavía algunos lo han defendido claro, cuando hablas de esa hipótesis humana, ya de por sí es sorprendente, y de hecho, por eso lo estamos mencionando ahora en este monográfico, claro estamos hablando de que antes de la era espacial de los primeros aparatos por motor ya estaban, ya estaban circulando ¿no? por los cielos de Norteamérica Estas seis o siete naves totalmente diferentes Claro, ¿por qué digo que son humanas? Y ahora hablaremos un poco de los que Están detrás de la, de, del asunto Hubo muchísimas anécdotas Algunas, bueno, yo creo que desternillantes de Una de ellas ocurre Uno de estos incidentes estrambóticos Ocurre cuando uno de estos barcos aéreos Porque realmente es la forma que tenían de barco navío, o navío Con un timón como instrumento de navegación Bueno, pues uno de estos barcos aéreos Se atasca en el aire por culpa de un ancla Que no, logran, no, no, no la logran recoger De ninguna manera Y fíjate lo que cuenta Uno de los periódicos. Esto ocurre en Merkel, en Texas, y lo cuenta el periódico El Houston Dalit Post, en 26 de abril de 1897. Lo que cuenta este periódico es que los vecinos que venían de la iglesia en ese momento ven algo pesado que va arrastrando por el suelo. Ese algo pesado es un ancla, pero un ancla tal cual, vamos, como si fuera de, no. de un barco. Y se dan cuenta que eh, este ancla se atora en un rail de ferrocarril. Claro, por tanto, la nave aérea no va ni para adelante ni para atrás, ¿no? con riesgo de que, de que choque. Bueno, el colmo es cuando uno de los tripulantes de esta nave aérea baja por la por la cuerda corta bueno y además vestiendo traje de marinero o sea no te creas tú con traje de marinero de color azul claro maravilla y baja por la cuerda corta por debajo de la cuerda y así se libra del lastre de es la que clave. me encanta me encanta el, el ejemplo que eligió Jesús porque es muy interesante claro, pero... para es decir vamos a ver hay un hay un montón de gente especializada en esto que piensa que se trata de un fenómeno autocinético, es decir, una especie de fenómeno de psicosis colectiva ...que generó, debido a la cantidad de noticias que aparecían o al interés de ciertos magnates de la industria y de la prensa... Que, bueno, ...que generó una especie de psicosis que hacía que todo el mundo viera naves aéreas donde en realidad no se veía nada. Bueno, datos como este son extremadamente interesantes para intentar considerar que algo hubo. ¿Que algo hubo? O sea, esta historia es tan absolutamente absurda <risa> que parece demostrar que de verdad algo sí que existió... ...y que obedecía, en cierto modo, algún tipo de manipulación orientada más que a un experimento sociológico que yo creo que no estaba a la altura de las circunstancias, ni de la nación, ni de la época más bien, bueno, pues a un intento moderado de ver qué ocurría o si era posible establecer algún tipo de mecanismo viable con algún tipo de prototipos que por alguna razón no prosperaron, probablemente porque os hizo polvo el conde Zeppelin en el año 1900, cuando empezaron a construir los primeros dirigibles rígidos serios. Y por supuesto, mucho menos, como he dicho Hughes mucho menos estrambóticos que estos. Sin embargo, es curioso porque un, in, un investigador, Bullard, en 1982... Demostró que la mayor parte de los avistamientos que se habían producido entre el 17 de noviembre de 1896 y mayo del 97 tenían absolutos y clarísimos paralelismos con narraciones que había ya en novelas baratas principalmente, tipo Pulp Fiction de la época, orientadas a un tipo de público que demandaba o que veía necesario de alguna manera algo de una como de necesidad en creer que los inventos de máquinas voladoras no eran una cosa de la fantasía, sino que era algo que se podía lograr y además en un tiempo muy breve, lo cual, por cierto, curiosamente ocurrió. Mira la maqueta que ha traído Jesús Callejo, ¿eh? el artilugio de Robur el Conquistador, la famosa el novela de, de Julio Verne. Uh -huh. ¿Y Julio Verne tuvo noticia de este hecho? vamos a ver todo el mundo tuvo noticias no, tuvo hecho eh... pero lo bueno de Julio Verne es que encima se documentaba y luego... se documentaba, claro, aquí lo bueno de, eso, de Julio Verne, que para mí es uno de los elementos también fascinantes que tiene toda esta historia el inventor de la literatura científica sí, exactamente, ah, una de las personas que siempre se ha dicho dónde sacaba toda esa información bueno, y sabemos que perteneció a una sociedad secreta de alguna forma pues pudo haber adquirido ahí algunos datos importantes, no de la sociedad secreta, sino de los miembros cualificados que acudían a esa sociedad secreta, que era la sociedad angélica o sea de la niebla se sabe que él viajó también eh, a Estados Unidos estuvo unos años antes de que él publicara Roberto el Conquistador él publica Roberto el Conquistador en 1886 curiosamente diez años antes de que empiece esta oleada Claro, cuando le preguntan a, a Julio Verne, porque le preguntan, es decir, una vez que ocurre esta oleada en Norteamérica, dice, bueno, ¿qué opina usted? Porque es que estos aparatos se parecen mucho a su albatros, que también describe usted en Robur el Conquistador, y además con muchas referencias muy parecidas. Fíjate que la, la oleada de los Airship empieza en Sacramento en 1896 y el último lugar al que acude el albatros de Julio Verne es a Sacramento. Es decir, eso es una similitud pues, bastante sospechosa, ¿no? incluso la forma física que tienen los seres humanos... Eh, la forma también eh, o el armatoste ¿no? de las naves que se ven en, en Norteamérica coinciden casi casi punto por punto con eh, la nave del Albatros de Robur el Conquistador es decir hay demasiadas semejanzas como para que pasara desapercibido a cualquier investigador un poco serio todas estas similitudes y por lo tanto le preguntan a Julio Verne entonces Julio Verne Lo sorprendente es que él cuando le hace esas declaraciones a un periódico francés, él comenta que muchas de las cosas que él había descrito, no solo en esa novela sino en otras, son cosas que él ya sabía que se estaban haciendo o que iban a ser noticia en años es que posteriores. La época hay... ...cientos, no, diez, no decenas... ...cientos de patentes... ...de versiones motorizadas de globos... ...más o menos rígidos o estables... ...que bueno que son antecedentes de los dirigibles... ...de los cuales muchos de ellos eran prototipos... ...que se demostraron que eran viables... ...pero que por, bueno, por razones de prototipos tipo ...es como los submarinos, es el mismo proceso... ...el Holland desde, el, desde un año después, ah. de 1899 me parece. y ¿esto no sería porque el señor Wilson... ...o el señor Smith eh, leyeron Robur el Conquistador y dijeron... ...pues vamos a llevar no, no, no, no, es al revés, es que verne lo hace porque... ...lee lo que se está haciendo, es, decir, es más bien al revés... Es decir, había un montón de gente que estaba trabajando en proyectos parecidos, bueno en proyectos de lo que ahora llamamos comúnmente un dirigible, es decir eh, máquinas más ligeras que el aire pero dotadas de motor y con capacidad de navegación aérea sí. es decir, no hablamos del prototipo no, así, de los, de los Wright, de es decir del, del, sí. del, avión, del avión real, del avión sí, más pesado sí, lo que quiero decir es si Julio sí. Verne conocía al señor Wilson que probablemente no, pero lo que sí que sabía lo que sí que sabía, al igual que el señor Wilson, es que había un montón de gente trabajando en estas cosas, no. es cierto que los, los especialistas en folclore, como el que he citado como Bullard, o investigadores de de gran nivel del fenómeno ovni, como John Clark, no están convencidos de que esto fuera un hecho real. Están casi convencidos de que se trató de un fenómeno alucinatorio colectivo no, no, no. In indicado por Descartado la prensa de una manera, de de una manera muy insistente no, y no, además tienen argumentos no. y trabajos de miles de avistamientos. Bueno. Pero, sin embargo, yo sigo pensando que por lo menos algunos elementos de los avistamientos dan la sensación de eh, una pequeña chapuza que tiene más que ver con el entorno periodístico de la necesidad de generar sensaciones periodísticas en los periodos bajos de donde no había mmm, algo llamativo, es decir, cómo es si que lo fabricaras, y que esa, ese ese intento además es un elemento que por cierto ha sido poco investigado, que se debe ir en parte por ahí, es de verdad pudo influir la prensa en esto hasta el extremo de fabricar las pruebas? ¿Y lo de Aurora? por ir terminando. Sí, ¿no? exactamente. Porque eh, ahí, lo... ahí, hubo, ahí hubo porrazo. Lo de Aurora bueno, fue, ya tiene digo, esos elementos lografin, claves sí. de, de dentro de esta oleada. no Porque, claro, en Aurora sí que hay, es un porrazo, sí que hay un estrellamiento, sí que hay un cadáver, Y entonces, claro, a partir de ahí se genera pues, mucho más morbo alrededor de eso. O sea, ya no estamos hablando de avistamientos esporádicos, ya no estamos hablando de encuentros cercanos con nuestros tripulantes, ya no estamos hablando de conversaciones que mantienen pues, del estado de la gasolina o de las hélices, ah. sino que hay alguien que muere, parece ser que muere en este estrellamiento, ¿no? Esto ocurre en abril de 1897 en, en Aurora, en Texas. ¿Qué ocurre? Que dicen, ahí a partir de ahí hay muchas leyendas, dicen, que ese tripulante es enterrado allí mismo, en el cementerio de Aurora. Entonces, bueno, pues mucha gente quiere ir allí para saber qué, qué ha pasado. Entonces empiezan a describir un poco la noticia de que esa nave, que también estaba escacharrada, como casi todas las que se estaban viendo, ¿no? Ya digo que iban perdiendo fuselaje y iban perdiendo tornillos. Bueno, pues en ese caso se estrella contra el molino del juel, del Huel Prector. ¿no? Según las noticias, cambia el nombre del juez Y saltan pedazos por los aires Incluido este único tripulante cuyos restos Quedan tan desfigurados que Surge la cosa de que procedía de Marte no Le entierran de una forma precipitada Y ahí queda. Años después, hay gente Que quiere saber si realmente está enterrado el marciano En Aurora. Se habla siempre del famoso incidente De Aurora. Y esa tumba no aparece por ninguna parte Y de hecho, un juez llamado Préctor o proctor tampoco aparece por ninguna parte eh, Si intenta buscar pues Algún tipo de metal, en fin, alguna parte De la estructura de esta nave, no se encuentra Nada, los pocos restos de hierro que aparecen son hierro totalmente humano y además de una procedencia de los años 20 conclusión que eh, según el periodista italiano Duili palotetti el juez de Aurora le impidió sumar los restos del cadáver en 1973 cuando él hace esa investigación pero don, en la tumba que él cree que podían estar esos restos bueno, pues es de que el, el juez le prohibió excavar en esa supuesta tumba es decir, siempre ha habido un halo de secretismo Y las conclusiones a las que llegas es que nunca hubo, nunca hubo un ningún, ningún posiblemente algún sí. incidente con uno de estos airships sí que hubiera, pero que nunca se enterró a nadie allí, porque si se hubiera enterrado, fíjate que, Exacto, no. que bombo y platillo se lo hubiera. llevado final el 19 con la documentación que ya lo hubiese, usado, que nunca ocurrió. Se lo hubiese claro. llevado Barnum. Es, bueno, sí, si, si, si, pero caso, Barnum y si no una copia. Es, es, un un caso muy parecido, es un caso muy parecido, al de Banjos es lo mismo. Sí. O sea, es la transposición de un mito folclórico que genera un incidente porque ese incidente es inevitable. ¿Alguien ha intentado demostrar que los de Roswell era algo muy parecido? Si lo que pasa en el caso de Roswell, hay una fenomenología diferente y sobre todo ya es en el siglo XX y además hay registros de prensa del momento. Es cierto que los de Aurora en cierto modo existieron, pero... El, el, el tono de manipulación me recuerda, a mí siempre me recordó muchísimo al de Banjos. Era eso. Es, es folclore formado a través de una especie de necesidad de creer que uno de los airships, exacto, había estrellado en el sí, pueblo. Sí, sí. Y eso hacía que el pueblo pasara a tener un nivel más alto dentro del mundo de las apariciones, y, de las naves voladoras Y en aquel tiempo, aquí en los monográficos, nos lo habéis contado vosotros, que, sí. que claro, en Estados Unidos, en el siglo XIX, en cuanto tienes una atracción, sí. eh, allí que te iban dos mil o tres mil a pagar los cincuenta centavos de turno. Ah, claro, exacto, claro. Sí, sí. Y Aurora, la verdad, que tuvo un trasiego, ¿no? Aurora, eh, claro, Aurora, yo Aurora, creo, creo que en parte fomentaron todo esto, claro, a ellos claro. les interesaba que fuera la gente, nunca decían dónde estaba la, la tumba, porque decían hombre ¿cómo vamos a revelar en fin sí. la gran prueba de del primer extraterrestre enterrado y encima en Texas, sí. entonces todo eso se fue transmitiendo un poco de unos a otros, un poco esa complicidad de silencio, pero luego a la hora de la verdad, ya te digo, ni el juez existió, ni nunca se vio nada del fuselaje, y esa tumba, pues ahí todavía siguen excavando, es decir, hay más, más de uno que va con su pico y su pala, como si fuera un reslechato norteamericano, sí. para intentar en este caso descubrir al supuesto extraterrestre. Si hubiera algo allí sería también un tripulante humano que se que se escacharró directamente con su sí. con su nave aérea nosotros decimos esto pero estoy convencido que ahora mismo en Aurora Texas Debe haber una docena de, de investigadores preguntando por el extraterrestre. De... Ah, seguro, ¿no? seguro. Seguro, sí, seguro, sí, sí, sí, sí, ¿y, un, sí. y un autobús de turistas. Sí, además Internet, como todo esto, también lo ha grabado. O sea. sí, sí, de sí. hecho, son de esas noticias <risa> que situación... siguen Internet sí. eh, divulgándose, ¿no? El sí. famoso incidente de Aurora. De Aurora, ¿sí? Sí, Que sí. dicen que es como el antecedente de Roswell. No tiene nada que ver Roswell con esto, pero bueno, de alguna forma, si piensan que estos ahí sí serán extraterrestres y piensan que ese tripulante era extraterrestre, pues sí, en ese caso sería una similitud. Pero como yo creo... Y eso que no hemos profundizado mucho, que todo lo que estamos hablando es de un fenómeno humano, eso sí, con unas inteligencias científicas detrás muy importantes, pero totalmente humano, es decir, no se le puede considerar ni equiparar el incidente de Aurora con el incidente de Roswell. ¿Pudieron ser, bien pudieron ser, pioneros de la aviación moderna? Seguro, no, no, para mí no hay ningún dato. No Yo tengo ninguna, una reserva, pero bueno. No, no, para mí no hay ninguna. Incluso os anticipo uno de los que estaba detrás de toda esta fenomenología. Por una parte, un inventor, uno de los ingenieros, que era el ingeniero alemán Charles Delschau, Charles Chau que fallece en 1924 a la edad de 93 años. Bueno, pues él, eh, se refiere de esta persona, de la investigación y de la biografía que se ha hecho de él, que en 1850 se instala en el pueblo minero de Sonora, en California. Allí funda una sociedad que se llama el Euroclub de Sonora, donde consigue desarrollar, dicen estas noticias, una sustancia conocida como NB que podía eliminar la fuerza de la gravedad el hecho es que él hizo bastantes prototipos que algunos de esos parece que llegaron a funcionar pero bueno, se mantuvo en secreto durante un cierto tiempo No, a mí me suena a un invento literario este tipo, y un día hablamos de esto porque hay una historia sobre él muy curiosa que además tiene incluso un juego formado que se llama Grox from Sonora que se basa además en el intento de la creación de la república de Sonora por William Walker es una historia totalmente paralela, que mezcla realidad y fantasía pero que no se basa en una historia real es juego, por cierto que sobre la, la creación de mundos falsos y e historias falsas, que claro, Internet está siendo demoledor, este caso, el de Sonora, es muy curioso, porque siendo falso, que lo es, eh, sin embargo, es verdad que, que ha sentado una especie como de continuidad, muy, muy entretenida, de cómo podría haber sido un mundo paralelo que no fue, Bueno, pues ahí está el caso de los Ayushi, famosos de 1896-97 el presunto estrellamiento de, de un artilugio de estos seis que surcaron 21 estados norteamericanos, pues ese estrellamiento se produjo supuestamente en el pueblo de Aurora en, en Texas, allí está enterrado el, el tripulante el japonés no creo que sea porque ese, la última vez que se le vio iba rumbo a Pearl Harbor y no sé, se perdería por el camino <risa> <risa> tiene una tendencia natural los japoneses tienen una tendencia natural a hacia las Hawái. Bueno, pues eh, muchas gracias Carlos Canales. Para ti esta réplica exacta de, del von Hindenburg. ¿eh? Qué bonito. ¿Eh? ¿Te gusta? Que a la mínima, a la mínima prende. Se ¿eh? quema, se quema. Es que más que usar hidrógeno. Exacto. eso Y para ti, eh, querido Jesús, a eh, ver, a eh, ver, toma, te voy a dar eh, un cigarro un puro. Sí. Eh, que, que... ¿Lo vas a fumar? <risa> no, es para volar. Cigarro <risa> puro con alas. <risa>